Pizarro, j u e g a con los macos. ¿Qué pasa contigo, Elvira? ¿Aburrido? ¿Qué es aburrido? Aleteo Caraduilo. ¡Juega con los majos!